Bueno, eh, bueno, Pali, nosotros vamos a andar eh, recorriendo las calles de la ciudad, como, como todos los días, y bueno, contando más o menos lo, lo que pasa. Eh, hoy hay sesión del Consejo Deliberante, eh, hubo hubo también comisiones, hubo trabajo en comisiones durante esta semana, uh -huh. y lo llamativo de esta primera sesión es que va a estar presidida por Pablo Pérez que es el... el nuevo este, eh, presidente del, del Consejo Deliberante porque Paula Grotto, la viceintendente, está a cargo del Ejecutivo. Mm. Y hoy lo, también lo que va a pasar es que a, antes de, de comenzar la, la sesión va a asumir una nueva concejala. Ah, eh, claro. Eh, hay que hacerle lugar. Claro, hay que hacerle mm. lugar porque Paula Grotto ya no puede estar como, como concejala porque está a cargo del Ejecutivo. Mm. Victoria Ferreira se llama... Eh, es de patria grande, así que seguramente en un rato eh, vamos a poder escucharla si es que accede a tener una entrevista eh, con nosotros. Mm. Eh, es una una joven eh, eh, militante, mm. es hija de Cecilia Roigé y este nuestra ya conocida Cecilia ¿Sí? Roigé, que sí, sí. aparte es. Eh, Es radical. Claro, mira. Digamos, está mm. del otro lado de la vereda porque Patria Grande está dentro del frente de todos. Sí, tal cual. Así que, mm. bueno, va a ser interesante quizás hablar un ratito con este con Victoria. Vamos a ver si, si tenemos la, che, la Mauro, oportunidad. Sí, y Mauro, ¿y qué asume qué, por dos o tres semanas? Claro, asume sí. hasta el 22. Claro. Supuestamente mm. el 22 vuelve el, el intendente mm. y Paula Groto vuelve a ser. viceintendente o estar a cargo de la viceintendencia claro. y presidencia del, del consejo mm. y bueno ya más o menos todo se acomoda claro. eh, tiene que haber una un integrante más porque si no el oficialismo se queda sin un voto claro sí sí más vale es así eh, y otra cosa que va a pasar también hoy es que van a aprobar sobre tabla según dijeron también la ordenanza que le da el aumento a los taxis ah, y claro. entre hoy y mañana Debería usar la lapicera, como prometió aquí en Radio Carmes, eh, Paula Grotto, firmar, promulgar esa ordenanza y a partir de el sábado uh -huh. eh, los taxis tener el nuevo incremento del 38,55%. Uh -huh. eh, Estábamos leyendo el, el orden del día, uh -huh. o, o sea, los temas centrados al Consejo Deliberante, son 140 páginas y hay un, este, una nota presentada por los autoconvocados, los taxistas autoconvocados, Eh, así se lo eh, se menciona uh -huh. para este, modificar la ordenanza y llegar a más del 50 por ciento, que es el número que le da a la Cámara de Propietarios de Taxis. Uh -huh. Eso va a tener sus tiempos este, legislativos. Primero tiene que ingresar a una a una sesión, después a una comisión, charlarse y después ver si si tienen si tienen este eh, contundencia como para poder modificar. Pero mientras tanto, lo que se va a apro eh, aprobar hoy es un aumento del 38,55%, insuficiente, según dice la Cámara de Taxistas, porque eso les da más del 55%. Sí. Así que hoy se va a aprobar, y bueno, también recordemos que todo esto trajo aparejado algunas algunos quejas y una posible manifestación de los taxistas en la Municipalidad de Santa Rosa, que parece que eso no se, no, no se estaría dando, no se va a dar de, de esa manera. porque se va a aprobar y rápidamente promulgar. Así que vamos a estar atentos con, con esa con esa cuestión puntual. Claro. Eh, sí, para lograr lo que quieren los autoconvocados, habría que modificar la ordenanza que, que fija cómo se ajusta el claro, valor. La, la, la, la, polinómica. la polinómica, claro. La, sí. la ordenanza que deriva de la polinómica claro. para que esos mm. números se modifiquen. Claro. Lo que pasa que también eso es toda una discusión, porque según los números de... Cada uno, en este uh -huh. caso la municipalidad o la Cámara de Taxis, la Cámara de Propietarios de Taxis, siempre hay una diferencia. Sí. Lo que pasa es que ahora hay una uh -huh. diferencia importante. Claro, sí. Y también están pensando que si... vamos a terminar con una inflación superior al 100% mm. o 120%, este 38% les queda bastante lejos. Claro, sí, además se actualiza cada seis meses y bueno. Eh, Así el, que seguramente eh. el sábado 370 pesos cuando te sentás a un taxi. Mira, bueno. bueno. 22,50 cada 90 metros. Claro, bueno. Bueno, Mauro, eh, estaremos atentos eh, y atentas acá. Eh, cuando tengas novedades más vale al aire. Cómo no, Pali, cómo no. Bueno, nos reencontramos. Hasta luego.